sasiamos que usurpan sus bienes o en lo soberano por su democracia Hola. estamos acá en una nueva audición de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado con el programa Patria Soñada de Derechos Humanos en la radio web alternativa comunitaria laretaguardia.com.ar Y realmente esta semana eh, los paraguayos hemos sido golpeados por una... ...por una noticia muy fea, y que nos acongoja, pero que también pensamos que los mismos problemas... ...que produce el neoliberalismo en nuestro país, que fue durante 60 años, también se está dando acá... ...con muchísima fuerza en estos últimos tiempos, y... También tenemos que ver que las bandas de sicarios de la ultraderecha que responden a los grandes consorcios internacionales que levantan banderas nacionales pero que no tienen absolutamente nada que ver se han enseñado nuevamente con las madres, se han enseñado con los pañuelos, se han enseñado con la historia negra que queremos revertir. Pero que no se equivoquen. Por más que hagan, nosotros tenemos mucha fuerza moral y vamos a avanzar. Vamos a escuchar a una madre paraguaya de La Matanza que quiere dar su testimonio. Es triste. Somos paraguayos expulsado de nuestro país por esos gobiernos neoliberales, hambreador de todos los pueblos. Sufrimos nosotros, venimos de este lado, luchamos también, tenemos hijos. Y es horrible estar en las noticias, y era lo que quería el gobierno, ¿verdad? Arremeter en contra de los, de los vecinos pueblos. Dos paraguayos asesinan al colectivero como madre paraguaya que crecí en la Argentina porque también fue expulsada del gobierno extranista y colorado del gobierno narco perdí acá en la Argentina a mi hijo de 21 años que fue asesinado en el 2004 de tres puñaladas por Ángel Salinas Mi hijo solamente quería apaciguar la pelea y terminó asesinado. Es muy triste saber que fue asesinado por dos paraguayos este colectivero de las 6.20. Mucho más aún cuando soy también madre. Porque sufro el asesinato de mi hijo. Pero son todos víctimas de estos gobiernos neoliberales quienes lo que quieren es ponernos como enemigos. Pero ellos son los enemigos. Ellos son los que generan estos asesinos que son víctimas de este sistema capitalista y monstruosa. ¡Qué dolor! Soy Irina Mora, mi hijo se llamaba Juan Omar Fernández y en este país lo asesinaron y lo asesinó un argentino, que ya les digo, es víctima también de este sistema monstruoso, de ellos son los creadores. Macri, cambiemos, en Paraguay los colorados, los extronistas, ellos están queriendo volver con su gorilaje. Estoy muy enojada y putear es poco, putear es poco. Esto nos toca a todos, pero bueno, es más fácil echarle la culpa al que lucha, al que va y al que pone la cara a decir basta de ajustes, basta de muertos, basta de asesinatos, basta de asesinar nuestros hijos, no cambian las leyes. Esto lo cambiamos entre todos. Bueno. Este, vamos a a pasar porque tenemos una agenda bastante concurrida y vamos a escuchar a un compañero ...a un compatriota paraguayo indígena... ...un arquitecto... ...que es... ...de una de las 19 etnias que hay en Paraguay... ...y que plantea algo en el cual estoy totalmente de acuerdo... ...que también está en Bolivia... ...y que es la un Estado plurinacional, porque somos todos parte, y los indígenas no solo nos han dado el idioma, sino que nos han dado un montón de sus costumbres, nos han dado su arte, y la música, que eh, que es una, una marca registrada de Paraguay, la Guarania, es un poco un compendio de lo que es el Paraguay. Así que vamos a escuchar a este compañero que se presenta como candidato por la lista 19 del Movimiento Plurinacional Indígena. Abollevete, pame, pame, igu, abollevete, senetan y cuergu, abollevete, senetan y un saludo a mis hermanos indígenas Un saludo a mis hermanos blancos Soy un integrante del pueblo indígena Perteneciente al pueblo hongua guaraní Mi nombre es Jerónimo Ayala Soy arquitecto y tengo un posgrado en didactividad universitaria Y actualmente candidato a senador número uno Por el movimiento indígena plurinacional Esta lucha... Conjuntamente con los hermanos indígenas y hermanos blancos, estuvimos empezando en el, en el año 2014. y Después de un proceso largo, estuvimos legalizando el movimiento político indígena plurinacional ante el Estado paraguayo. Lo estamos llevando sobre todo por por el bienestar de, de, de nuestro pueblo. ¿verdad? Entonces, digamos que el proyecto en sí no solamente... ...contempla el bienestar del pueblo indígena... ...sino que el bienestar del pueblo paraguayo... ...por eso nosotros abrimos las puertas... ...a las candidaturas a nuestros hermanos blancos... ...y de que en estas elecciones... ...la gente pueda tener una alternativa política... Pero esa alternativa política también va a depender de la participación de cada uno, especialmente de los jóvenes y de nuestros mayores, porque en obra. La inclusión yo creo que es la base fundamental del movimiento y poder construir una democracia intercultural. Como un movimiento político indígena, tiene su principal enfoque en cuanto a la cultura, a la tierra, para poder tener autonomía y autodeterminación política. A eso nosotros apuntamos... Por eso le pedimos la participación de todos sin tener miedo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un, un objetivo en común, que es el, el llegar al buen vivir de nuestro querido paraguay El pueblo paraguayo debe saber que no, nuestra vida depende de nuestro medio ambiente. Si estamos deforestando, también estamos deforestando como una nación, como pueblo paraguayo el movimiento indígena busca de una manera equilibrada esa convivencia entre los seres humanos y los seres humanos y el medio ambiente, porque eso nosotros debemos fomentar. Podéis crear proyectos autosostenibles, autosostenibles sin dañar a nuestro medio ambiente y sin dañar nosotros como seres humanos. Aoje este para para ir do hemos escuchado la palabra del, del arquitecto Jerónimo ayala candidato a primer senador por el movimiento indígena plurinacional del paraguay y creo que muchas cosas van a van a estar este en primer lugar, cuando el domingo, sobre todo en la zona de Itapúa, se pongan a, a charlar, se pongan a ver qué van a votar. Bueno, este vamos a un pequeño corte y enseguida retomamos con otra agrupación política. Encurtidos de mi tierra, toda la línea de encurtidos, escabeches, aceitunas rellenas, aceite de oliva, quesos, salames, longanizas de campo y muchas cosas más. Mermeladas light, sin azúcar agregadas, línea La Tranquilina y todo lo referente a dietética. Nos ubicas por Facebook o al teléfono 11-2192-7171. Te esperamos. Gracias. Hoy de familia aputepe oye apresá Jao desapareceba ecue Alfredo Stroessner dictadura tiempope Deicatura y putin Oye ya pon jan wanderu huiwi u PADN Oicua bañandebe maga paja e un mio yeyujuba Cuatro mañandera pisao yei cua jera el año pasado Oere noina jaicua abemba eisapa oye ya 0986 48-38-79-P mn Doye Pagay Jaremonde Uva, Confidencial Yayohe K, Yayotopá Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas Entre 1954-1989 vamos a, a ir con los compañeros compatriotas de la lista 22 y así este vamos a continuar y no este, estamos esperando ahora va a estar el, el compañero Hugo Lobera al que vamos a escuchar porque ellos tuvieron la deferencia de mandarnos los audios porque no iban a poder este al igual que el compañero indígena no iba a poder estar eh, presente y por la zona en que iba a estar realmente este, iba a ser imposible comunicarnos hoy así que vamos a, a pasarle los audios que mandaron ...y vamos a empezar a escucharlos. Es otra propuesta... Señor. hectáreas yo he denunciado. Soy Hugo Gualdino Lobera López. La denuncia que hizo la Comisión de Verdad y Justicia... ...es de 7.800.000 hectáreas. Yo he denunciado más de 3 millones de hectáreas... ...más de tierras malhabidas. Estoy escuchando ahora en el reportaje de Mabel Renfell a Leo Rubín... Mi número de teléfono es 0971-201-220. ABC Color viene denunciando ese tema de las tierras malhabidas a instancia mía desde el año 2000 2004. Hugo Gualdino Lobera López, candidato en el tercer puesto a senador nacional, lista 22, soberanía nacional. Soy ex-mopoco. Nuestra especialidad es el es controlar el tema de las tierras públicas, especialmente por eso denunciamos la adjudicación irregular que tienen títulos apócrifos de un cuarto de la República del Paraguay, de 40 millones de hectáreas, 600 mil, 40 millones 600 mil hectáreas que tiene la República del Paraguay. Yo he denunciado más de 10 millones de hectáreas de tierras públicas ...mal habidas, mal adjudicadas, con títulos nulos de nulidad absoluta. Bueno, vamos a escuchar en la misma línea de la lista 22... ...al doctor Luis Talavera Alegre en la campaña. Sí, estamos en la recta final... Soberanía Nacional está haciendo un gran trabajo uh -huh. con la lista 22 tenemos gente muy buena le tenemos al doctor Enrique Gamón como candidato a presidente de la república conocido no, economista conocido economista fue director de la ITPubinacional uh -huh. catedrático jubilado y lo acompaña en la vicepresidencia a Bernardino Méndez Valls uh -huh. es otra persona muy conocida eh, tenemos candidato para, para el Parla Sur, el productor Lino Trinidad Sanabria ...en la Diputación por Capital está la licenciada Noelia Quintana Villasboa... ...en la Diputación por Central está el economista Rolando Fernández Llegros... ...y como estás mencionando yo encabezo la lista para el Senado... ...por la lista 22 Soberanía Nacional. ¿Por qué la denominación Soberanía Nacional? Bueno, nosotros estamos trabajando en el rescate de la soberanía nacional... ...el Paraguay tiene que volver a recuperar su identidad... ...y tenemos que recuperar la soberanía territorial... Hay varias soberanías que el Paraguay está perdiendo peligrosamente. Tenemos que recuperar la soberanía energética. Somos socios en un 50% de dos represas muy grandes, como la de Itaipu, Yacineta. Pero lastimosamente nosotros en los papeles somos propietarios del 50%, pero en la práctica es el Brasil y la Argentina el que se está beneficiando con la energía que le corresponde al Paraguay. Por eso es urgente replantear esa situación y que el Paraguay realmente recupere su energía y utilice a favor del pueblo paraguayo. También tenemos que recuperar la, la, la soberanía alimentaria. Nosotros los paraguayos nos jactamos, nos sentimos orgullosos porque le damos de comer a 60, 70 millones de personas en el mundo con la carne que produce el Paraguay, en fin, con los con productos soja, agrícolas, ahí, pero en dice. el Paraguay hay mucha hambre. Mm -hmm. Tenemos... Eh, millones también de compatriotas que están en la extrema pobreza y en la pobreza entonces también tenemos que hacer un replanteo eh, general de la, de la de la del modelo económico que se aplica hoy en el paraguay para que realmente y en primer lugar la soberanía alimentaria para los paraguayos la recuperemos también tenemos que recuperar la soberanía de la dignidad de las familias paraguayas Y por encima de todas las cosas también hay que trabajar por la recuperación de la tradición, de la costumbre de, de, y, ¿por qué no?, de la historia del pueblo paraguayo. Uh -huh. En ese sentido, eh, veía últimamente eh, sobre las culatas, digo, de varios omnibus, eh, votar por la familia. Eh, es un eslogan, creo que, de, de algunos de los movimientos. En, en ese sentido, ¿cuál es tu postura sobre estos últimos proyectos? Eh, temas que se han puesto al tapete justamente respecto a ese tema. Bueno, nosotros estamos utilizando también como eslogan en Soberanía Nacional Lista 22 eh, nuestro movimiento está a favor de la vida y la familia. Uh -huh. Tenemos que respetar la familia tradicional que lógicamente es la forma natural que nos asegura la procreación de la humanidad, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y eso es un derecho natural y también está consagrado en la Constitución Nacional de nuestro país el matrimonio reconocido, el matrimonio válido, el matrimonio legal y el que da sustento a la sociedad es el matrimonio celebrado entre el hombre y la mujer. Nosotros estamos a favor de la familia, estamos a favor de la vida, el respeto a la vida desde la concesión misma porque es una de las formas de que realmente podemos dignificar al ser humano por encima de todas las cosas. Y tu posición personal y como padre de familia también respecto al tema del servicio militar obligatorio, que hasta ahora hay que aclarar también que es una, una ley vigente. Bueno, la, la, la constitución consagra uh -huh. la obligatoriedad del servicio militar obligatorio. Para nosotros es importante eh, el servicio militar obligatorio, pero con algunas variables uh -huh. con algunas variables eh, aparte de esa, de esa enseñanza digamos del conocimiento de la instrucción militar es importante también que se acompañe esto con, un, con, con una formación eh, técnica es importante que los jóvenes aparte del, del conocimiento, del manejo de las armas y de otras de otras situaciones propias de la milicia, es importante también que tenga otra formación, otra educación, por ahí que salgan de ahí eh, electricistas o carpinteros uh -huh. o técnicos en informática, eh, en fin, que que al terminar ese ese servicio militar obligatorio también ya salga con un oficio mínimo que le pueda ayudar Digamos, claro, a ayudar para tener fuentes de trabajo. También nosotros creemos de que en ese tiempo, nosotros establecemos que el tiempo ideal sería de un año, que en ese tiempo también el padre o la madre que muchas veces necesita también del acompañamiento de su hijo ¿verdad? en las tareas o, o en la ayuda en el trabajo y en el sustento mismo, de la familia del hogar es importante que el estado pueda proveerlo de un salario mínimo al padre o a la madre para que también tenga digamos esa esa esa tranquilidad eh, económica que podría también haberlo brindado su hijo eh, reitero en, en, en la ayuda de la man, manutención del hogar de la de la familia. El servicio militar eh, es importante es interesante con esta con estas variables, con variables. Uh -huh. no se tiene que ver como un castigo como uh -huh. una discriminación porque eh, eh, o digamos una mera imposición o oh, claro eh, mira tenemos eh, diferentes aspectos de la realidad de nuestra juventud silvio uh -huh. hay gente lógicamente eh, de, hijos de personas que están con una mayor capacidad económica y ya están haciendo su estudio uh -huh. pero para eso también está el, el cimeforo es el que le ayuda al estudiante me ayuda al estudiante por ejemplo en un corto periodo de sus vacaciones ahora es un mes sí. un mes el mes de enero también para prestar un servicio que muchas veces ayuda para el conocimiento y para una mejor disciplina también uh -huh. y hay otro hay otro sector de la juventud que realmente también tiene está abandonado y que el trabajo que el estado le puede dar una una asistencia y un acompañamiento también a través del servicio militar obligatorio. Nosotros tenemos esta estas visiones no como para que se lo castigue al joven con el servicio militar, sino que sea una oportunidad de una mejor formación, de una mayor capacitación, porque hay otra realidad también, sirvio. Hay muchos jóvenes que están abandonados, que lastimosamente por la falta de recursos económicos de sus padres, están también muchos de ellos en la deriva y muchos de ellos o son motochorros o son caballos locos, etcétera. O los padres ausentes, directamente. O los padres ausentes, ¿verdad? Entonces, nosotros concebimos a un estado a un estado amigo de su pueblo, no a un estado castigado, a un estado inter Sí, estamos en la recta final Soberanía Nacional este Bueno, se nos cortó este lamentablemente se nos cortó, eh, no podemos continuar, vamos a ver de de este de poner otra otro audio porque este se cortó y no podemos este avanzar así que vamos a terminar este este con la lista 22 con su eh, su proclama de, de campaña vota lista 22 talavera senador Bueno, este 22, Talavera, Bueno, vamos a pasar a un corte, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. damon de familia apitepe o yapresajo cual fro destro tiempo pe de ikatura iputim hinay yapohangwan dirugui upadne oi cuaqata e, cuatro mañanderapicha ojeikua hera el año pasado ore rene noina naja, haikuave mbaeichapo ojejapo 0986483879 pe Tuguiñeme Ere Noye Pagay Jauremon Beuba Confidencial. Yayohe Kaya Yotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. <risa> Bueno, estamos de nuevo en el aire y con una compañera, una compatriota con muchísimo quilaje, digamos, eh, que no es referible al quilaje corporal sino al quilaje intelectual y profesional. Me estoy refiriendo a la ingeniera Mercedes Canese, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mercedes? Las noches, Jorge. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el equipo ahí de la radio y a los eh, oyentes que, que nos están escuchando. Bueno, cada vez que ustedes, eh, vos y tu papá están hablando de energía, este yo este salto de alegría porque veo que este cada vez se les va dando más eh, más importancia, la importancia que tienen. Y que ANDE pueda llegar a ser verdaderamente el pivot del crecimiento y del desarrollo en el Paraguay. Pero para eso necesitamos una ANDE autárquica, independiente y que eh, tenga su propia dirección, salida de su seno o por lo menos con usted adelante. Agradezco mucho, Jorge, por tus palabras. Realmente hay mucho que hacer en Paraguay y siempre decimos eso en los encuentros con la gente que somos un país rico, con una población mayoritariamente pobre, pero con una enorme desigualdad social y una de las riquezas enormes que tenemos es la energía hidroeléctrica, que además una energía mucho más limpia, es una energía renovable, eh, que a diferencia de otros países que a lo mejor son petroleros o tienen gas o tienen algún otro recurso que sabemos que que es un recurso muy contaminante y que, que tiene un, una vida útil también, ¿verdad? Entonces, eh, esa enorme energía hidroeléctrica hoy es administrada eh, por Paraguay a través de la ANDE, la, la empresa eléctrica nacional que representa al Estado paraguayo en Itaipú y en Yasueta, Yasueta que compartimos con Argentina, en eh, partes iguales. Entonces, eh, de ahí, obviamente, no analizando desde ese punto de vista cómo la ANDE no va a ser una empresa modelo, una empresa, un bien estratégico que todos cuidemos, ¿verdad? Por eso me parece así muy importante lo que decir porque realmente necesitamos fortalecer esta empresa eléctrica con sus con los propios recursos que genera el sector eléctrico, ¿verdad? Que se calcula que son, o sea, que, no que se calcula, sino que sabemos por las cifras oficiales que son 750 millones de dólares al año de renta eléctrica que ha recibido al Paraguay en los cuales nada llega a la Andes, entonces eh, la gente en Paraguay se queja mucho de la mala calidad del servicio y tiene razón pero hay una, una causa de eso, que es una mala administración que quiere negarle a la Andes que reinvierta de acuerdo a sus propios ingresos Bueno, y por ejemplo ahora que estamos en campaña que, que ya el, do, el domingo se vota, me gustaría que desde el plano de que ustedes más manejan el, este, me puedas dar qué es lo que proponen cuál es la, la salida, bueno, para mí la salida es la autarquía de las empresas públicas esenciales porque el ahorro eh, el ahorro que, que hacen las empresas es su abono pero es importante que ustedes lo digan, no que yo lo diga así es Eh, la, una de las dificultades que tiene la ANDA, aparte de no recibir ni, ni una porción de la renta eléctrica que Paraguay obtiene por la venta de eh, por la explotación y la venta de la energía eléctrica es eh, que no tiene autarquía verdad ¿qué significa eso? que tiene que pasar por procesos ultra burocráticos para realizar sus compras, para definir su presupuesto para definir la contratación de personal y como una empresa eléctrica que quiere que prestara un servicio de excelencia va a estar dependiendo de estos procesos tan burocráticos, ¿verdad? Y hay que aclarar que eso, esa burocracia fue incorporada a la ANDE en los años 90 cuando se quería privatizar la ANDE. Antes de eso la ANDE tenía una autarquía mucho mayor y por supuesto que tenía que rendir cuentas, ¿verdad? Pero las, las cuentas se rendían a posteriori, ¿verdad? Eh, entonces la empresa tenía posibilidades de actuar con libertad y de ser mucho más eficiente, ¿verdad? Hoy la realidad es que, eh, y, lo, y lo hemos vivido durante el gobierno de Lugo, es que, por ejemplo, una licitación para compra de transforma transformadores de distribución, que es esencial para la calidad del servicio de distribución, se judicializa y puede tardar dos años en destrabarse. ¿Y cómo puede estar la ANDE dos años sin transformadores de distribución, verdad? Entonces, la autarquía es esencial. Lo mismo que para la contratación de personal eh, en todos los niveles, ¿verdad? Eh, la ANDE tiene un déficit de personal en general, porque si miramos y si comparamos lo que es... Sí. Eh, ...de la ANDE. En la actualidad, hoy la ANDE tiene por su de venida Hace 30 años atrás la Andes solamente llegaba a zonas urbanas. Entonces hoy se, el, la, una menor cantidad de funcionarios tiene que atender mucho más clientes y que están mucho más alejados entre sí. Entonces obvio que se debería tener mmm, una mayor autarquía también para la contratación de personal. Y tan grave es la situación que está pasando la Andes que se van jubilando los profesionales, los ingenieros, los técnicos, los, los electricistas, y ni siquiera para sustituir esos Eh, técnicos, esos funcionarios jubilados, se vuelven a contratar personal nuevo, entonces realmente es muy grave lo que está pa pasando con la ANDE que es evidentemente un intento de privatización encubierta, ahora que la gente se canse de la mala calidad del servicio y la privatización como ha sucedido en otros países, Argentina tiene ahí una nefasta experiencia, que los argentinos saben muy bien que finalmente con la privatización los, los precios subieron las tarifas subieron, la calidad del servicio empeoró entonces, gracias a digamos esas lecciones aprendidas también, en Paraguay está muy instalado que se tiene que cuidar esta empresa eléctrica, y esa es nuestra propuesta, que es un acuerdo con la Alianza Ganar también, del, que es la lista 5 de la Efraín Alegre y Leo Rubín nosotros sabemos que hay muchos paraguayos que nos están escuchando en este programa, de no privatizar y al contrario fortalecer no solamente la andes sino todas las empresas estatales estratégicas para que, que son de Todas las empresas que tenemos eh, estatales en Paraguay son, son estrapesas. este también es un compromiso, por supuesto, de la lista en la cual yo estoy. Yo soy candidata por la lista 40 a senadora del Frente Guazú, el que encabeza la lista de Fernando Lugo. Lo mismo que el Palazzo, que es la lista 40 también con Ricardo Caneses. Ese compromiso de fortalecer este las empresas eléctricas en, y las empresas públicas en general estratégicas, como ya lo hicimos durante el gobierno de Fernando Lugo. Yo creo que eso también es muy importante, Jorge, porque hoy escuchamos promesas de todos los candidatos, y sin embargo hay un partido que estuvo prácticamente 70 años en el gobierno y nos tiene en esta situación un país rico con, con una enorme desigualdad. Entonces, en cambio el gobierno de Fernando Lugo fue gobierno donde la ande de suo beneficios, mejoró su infraestructura, mejoró su inversión sin endeudarse y eso queremos continuar. Bueno. Eh, y en el plano así de la eh, yo estoy muy mucho con la con la, la los recursos de las energías alternativas y eh, nosotros tenemos además del la enorme cantidad de, de posibilidades de tener alguna alguna central más de las grandes tenemos una gran posibilidad con la con la solar eólica y biomasa y además este, también eh, la otra bueno ahora no esa se me escapa y e hice un curso pero eh, en la, la eólica la solar la, la biomasa masa, la, que es, eh, la, que el, eh, la que es la que le saca la que con agua Hice un curso con, con los europeos y se me va este ¿Te acordás que va es eh, en Concepción hizo un motor que acá no se lo en Paraguay se lo prohibieron este desarrollar y ahora el año pasado en en brasil un brasilero el mismo motor sin sacarle una sola coma nada más que cambiando el nombre lo, este, lo legalizó lo patentó lo patentó este hizo un motor que con 200 hizo 250 kilómetros con una motoneta con 8 litros de agua no me puedo acordar cuál es la este, ah, la tecnología. Eh, por hidrólisis del agua. Esa misma, por, sí. Eh, hidrólisis del agua, así con... Eh, separando, digamos, el hidrógeno del oxígeno a través de un proceso seguramente eléctrico. Sí, sí, sí. Es, eh, no es, no es nada difícil. Eh. Estuvimos viendo de hacer este sí. ese mismo para eh, generar en lugares lejanos o, o lugares donde por h o por B la, la electrificación fuera problemática hacer equipos que por manzano por zona pudieran atender a la gente porque son fáciles y además agua pero sí, bueno es interesante realmente todo el desarrollo que pueda haber porque en el área de, de las energías renovables Y bueno, ahí hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? por una parte tiene que haber inversión en investigación. Y bueno, para eso necesitamos ah. una ANDE que sea autárquica y que tenga eh, un fuerte desarrollo, una universidad que esté, esté relacionada directamente, no solo con la ANDE, sino con la COPACO y con la ESAP. Así es y muy relacionado con las universidades públicas también, que necesitan una profunda transformación. Exacto, sí. Bueno, hay sí. una propuesta ahí de ganar respecto a las universidades públicas, en es el tema del arancel perro, ¿verdad? No, que no tengan más costo las universidades públicas. O sea, va a ser un importante avance hacia la democratización de la educación, ¿verdad? Y, por supuesto, que la universidad tiene que cumplir el rol de investigación científica, que hoy lo hace de forma muy limitada. Y muy cerrada también, o sea, hacia investigación en, en temas como agronegocio, etcétera, son, al final lo trae el interés de, de las grandes corporaciones y no de, de la población en general, ¿verdad? Entonces ahí también hay muchísimo que hacer y bueno, yo te puedo decir, Jorge, que la gente está, venimos ahora a caminar por un barrio en la zona de Tablada Nueva, ¿no? la gente está en los refugios porque subió un poco el río, cansada de las inundaciones y sin otra respuesta del gobierno, está con muchas ilusiones con el 22 de abril va a venir un cambio. Eso está muy fuerte en la gente. Creo que la gente es cada vez más consciente de no seguir sencillamente los colores, van no a tener la trayectoria. Las propuestas que, que coinciden con esta trayectoria y que van a favor al pueblo. Bueno, te agradezco, te agradecemos muchísimo. Eh, de, es un gusto escucharte y escucharlo a tu papá eh, porque ustedes realmente contestan con argumentación tienen una enorme capacidad y me alegro muchísimo de haberte podido encontrar para para que nos des una nos desshane un poquito todos los días se cortó bueno estuvimos con mercedes canese y Le agradecemos mucho y suerte para el domingo. Bueno, yo quiero este, plantear algo que sirve para todos. Vote por quien vote, haga lo que haga. Y viene de los universitarios y lo voy a leer porque realmente estoy de acuerdo. No nos olvidemos. Un presidente corrupto puede ser destituido por diputados y senadores honestos. Un fiscal general corrupto puede ser destituido por diputados y senadores honestos. Un contralor general corrupto puede ser destituido por diputados y senadores honestos. Un Ministro de la Corte Suprema corrupto puede ser destituido por diputados y senadores honestos pero un diputado o senador corrupto no puede ser destituido ni por el presidente ni por cualquier juez de la república. El corrupto, por más que use el mismo color de pañuelo que el nuestro, no tiene patria, amigos o correligionarios, sino sola con pinches para la delincuencia. Por ello, es de vital importancia elegir diputados y senadores honestos pues de lo contrario entre corruptos se van a repartir una vez más el país. Podemos hacer todavía de este país algo mucho mejor, solo depende de cada uno de nosotros.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 Bueno, este, hemos hablado mucho de Paraguay pero no podemos olvidarnos del ataque terrorista de tres potencias dos europeas y una americana que atacaron a un pueblo que es un ejemplo en Medio Oriente Me estoy refiriendo a Siria y todo por un montaje Y hay una hay una algo un rumor que es bastante sólido que está corriendo que dice que los que todo este esta movida que están haciendo es para volver a boicotear los juegos los próximos juegos del Mundial en Rusia. No es la primera vez que los consorcios internacionales que tienen bastantes restricciones hoy por hoy en Rusia quieran presionar de esta manera, pero esta vez han presionado bombardeando a un pueblo que está tratando por todos los medios de sacarse encima a quienes están prohibidos constitucionalmente Porque en Siria, como lo fue antes en gran parte Irak, pero más todavía Libia, tanto en Siria como en Libia las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre. Eso era con Gaddafi en Libia. Ahora con Assad, en Siria las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre en todos los campos. Hay ministras, mujeres, hay docentes, mujeres, y médicas, mujeres, hay arquitectas, ingenieras, eh, militares, policía, lo que se le ocurra que hace un hombre lo hace una mujer. Entonces hay muchas científicas mujeres, hay muchas intelectuales. que es lo que se esconde atrás de todo esto? que Siria es la roca que evita que los judíos judíos, digamos, judíos porque los sionistas han avanzado sobre la, la comunidad hebrea y la comunidad judía que antes era hebrea y por medio de los nazis a la agencia judía fue tomando a quienes eran sionistas o quienes abrazaban el sionismo, aunque sean hebreos, y los llevaba a Palestina en plena guerra. Con la agencia judía es la era con quien trataba Himmler, el de la Gestapo. Entonces, hay que pensar que esta gente que no es no tiene absolutamente nada que ver con Medio Oriente porque son centro-europeos los hásaros, que se han, eh, han llegado a, a, a Medio Oriente por medio de los, de, la, de los ingleses y los franceses. Los sirios son la roca que impide que ellos hagan la Gran Israel y barran con todos los pueblos árabes. Así que nosotros estamos a favor de de que esto se termine, que ese adoquín con patas que tienen de, de presidente de los norteamericanos se calme y podamos avanzar en paz. Hasta el próximo miércoles y suerte el domingo en Paraguay.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 fins demà!